Mónica en línea. Mónica, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahí estábamos contando un poquito eh, eh, de esta actividad que va a estar mañana allí en el barrio. Mónica, contanos con más detalles. Sí,、eh, bueno, salió、eh, la organización Walmapu y CTA junto a CTA y bueno,、eh, va a estar el Alpón también. Se van a hacer testeo, vacunación. Así que va a estar muy l i n d a esa jornada. A ver, mate, tortas fritas. Mónica, contanos cómo está el barrio hoy por hoy.、Sí. Sabemos que bueno, ya tiene un tiempito. Sí, ya va a ser tres años tres que estamos años. ahí.、Eh, y hay mucha necesidad. Hay mucha gente que no tiene trabajo y cuesta salir adelante. Así que, bueno, eh, eh, la están pasando mal algunos vecinos. Más ahora que se viene el invierno, la lluvia. que, Nada,、eh, siempre la ayuda es necesaria para este barrio. Mónica,、eh, ¿tienen un espacio comunitario? Sí, tenemos un espacio、uh -huh. comunitario muy precario, que de a poquito、eh, vamos sosteniendo,、eh, pero nada,、eh, cuesta mucho avanzar porque no tenemos colaboraciones casi, entonces、eh, cuesta ser. Eh, Ustedes no entraron dentro de los barrios populares, ¿cierto? No,、uh -huh. no, no, nosotros no entramos. Y se están haciendo gestiones, hay posibilidades, se está hablando sobre esto, de cómo、sí. avanzar. Para, también bueno, sabemos de que seguramente、eh, la falta de servicios también, ¿no? Que complica la situación de vecinos, vecinas que están allí viviendo. Sí, sí, sí. cuesta mucho porque hemos, hemos hecho nota, s sí, pero con, hasta ahora no tenemos、eh, solución de nada. Así que estamos luchándola siempre.、Aprofi、Yo s e v e en la mesa de barrio que está formada por el barrio Populares,、eh, pero hasta ahora no tenemos、eh, respuesta de nada. ¿Cuántas familias viven aproximadamente? Están viviendo 25 familias.、Uh -huh. ¿Ya tienen sus, sus construcciones de materiales o, o hay algunas todavía、eh, No, están...、eh, algunos sí, son muy poquitos, dos o tres tienen de material, todo el resto es todo casilla.、Eh, se sostienen con la, bueno, la salamandra,、ah. leña y, y el, los calaboventores que no, no dan abasto porque, como es una luz que está. estamos enganchados,、eh, cuesta. Claro. El, y ahora se viene el invierno también, tener en cuenta, bueno, ya han pasado、eh, dos inviernos, ¿no? Pero bueno, debe ser、eh, difícil, Mónica, además teniendo en cuenta eso de que el frío、eh, por ahí trae consecuencias en la salud también. Sí, sí, cuesta mucho, porque、eh, como no, no tenemos ayuda de nadie,、eh, es difícil, difícil ayudar a los vecinos que están viviendo ahí para, para poder.、Eh, Que estén calentitos y bueno. Solamente nosotros hacemos merienda,、eh, hacemos almuerzo y cena. Que son los martes y viernes, hacemos、eh, merienda. Los miércoles tenemos cena, todos los miércoles. Y los sábados de por medio tenemos almuerzo. Pero no, basta todo lo que, lo que está pasando la gente ahí, con la necesidad que hay. ¿Los recursos para estos almuerzos, meriendas? Eh, nos está dando、eh, un poco municipalidad、uh -huh. por la, con la ayuda de, del barrio 2 de enero y después、eh, provincia. Nos da módulos para darle、eh, a los vecinos. Claro. Bueno, Mónica,、eh, teníamos ganas también de conocer un poquito más del barrio, ¿no?、Eh, uh -huh. Como para saber la realidad de los diferentes vecinos, pero bueno,、eh, por ahora esto, ¿no? De saber de que mañana va a estar esta actividad, que bueno, va、sí. a estar también el, el, el, la gente del centro de salud del barrio Guido. También, sí, sí, sí. El galpón también, ¿no? Haciendo los testeos. Sí. Bien. Bueno, Mónica, te mandamos un abrazo. No sé si quedará、bueno, algo por decir o si, si querés que, si, no sé, algo. No, si,、eh, ya que estamos,、sí. eh, si alguien necesita、eh, o sea, la colaboración de la gente para los vecinos que están viviendo ahí, sería bienvenido. Bien. Y nada, están invitados también ustedes para, para ver esa jornadita que vamos a tener mañana. Muy bueno, buenísimo. Eh, entonces, Mónica, te mandamos un abrazo.、Eh, sí, si hay gente que quiere colaborar por allí, ¿nos querés dejar algún número? ¿Tienen las redes? ¿Cómo, cómo nos comunicamos?、Eh, con el número mío que tengo,、uh -huh. lo puedes pasar. Sí. Y si no, acercarse ahí al espacio comunitario, Costa Este. Bien, 2920-4158-54 es el、sí. número de Mónica para si alguien、eh, por allí quiere colaborar、eh, con la gente del, del barrio、eh, para estos refrigerios, realmente sería de mucha utilidad. Mónica, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo、Buenas、a vos、gracias. y a todos los vecinos y vecinas del barrio Costa Este.、Entonces. Listo, gracias. Hasta luego. Ahí estaba entonces Mónica o l l a r q e es e